Con brazos abiertos este ladri, el partido lo recibió gustoso, secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderos, fantasía o realidad, a esta historia le da igual, fantasía o realidad. Esta historia le da igual El negocio fue creciendo para todos Para todos, menos para los que esperan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 Da igual, fantasía o realidad, a esta historia le da igual.